Candilejas. Entretenimiento para vos. Beneficios para todos. Mitra 1336. Teléfono 491-743. Capitain. Porque siempre hay un tiempo para aprender inglés. Irigoyen 2931. Teléfono 45-4168. Mi librería. Fotocopias. Carga virtual. Juguetería. Adornos navideños. Accesorios para oficinas. Sarmiento 1436. 1556 Roque Pérez, 02226 1551 1649. Bueno, vamos a volver, ver si podemos volver a tomar contacto con el comandante Greco, porque realmente es imposible comunicarse desde la línea fija a Movistar. Está complicado el tema de las comunicaciones con Movistar. A ver si estamos por ahí. Jorge, ¿estás por a h í Sí, sí, ahora sí. Ahí estamos. Bueno, estábamos hablando del tema de, del tránsito. Lo que a mí me, me sorprendió, la violencia del golpe, porque vi que la uña del paragolpes del camión Ford, que es una uña importante, está, sal,、eh, se, no, se salió del camión. Así que el golpe、sí, debe haber、sí, sido. La, la dio vuelta y además se, partió el, el, el, el, el, se partieron los. Lo, lo, lo, los guardabarros que son de fibra de vidrio son unos guardabarros gruesísimos, importantes. Bueno, se rajaron, se rajó el guardabarro, tiene dos tremendos r a s g o s pero bueno,、eh, es, es lo que pasa o sea, es lo que estamos, lo que e s lo decimos más allá de que nos preocupa la salud del pibe, que del menor, digo, lo decimos para graficar, no por otra cosa, no porque nos preocupe más la, la, este, la el vehículo que el, que el pibe, sino que nos. Para graficar un poco la violencia también, ¿no? La velocidad. Claro, exactamente. Bueno, y eso es una cosa que lo vemos todos los días en todas las calles, en todas las esquinas del pueblo. Realmente, yo no sé si no se toman medidas acá de fondo, que creo que tienen que tener solución, porque si no sería, el país estaría contaminado de, de, de, de, de lo que es e Respetar la norma de tránsito, y yo voy a otras ciudades, voy a Buenos Aires, en la capital, no se me lo ocurre acá. Este, realmente, esto hay que, hay, de alguna manera hay que pararlo, no se puede. Nosotros salimos de una autobomba, van 40 motos adelante, 30 coches atrás, 20 al costado,、eh, 40 bicicletas, es una cosa imposible, es ingobernable ya esto.、Uh -huh. Uh -huh. y, y en este momento、eh, hay libre disponibilidad de la, del material del autobomba a o está retenido de alguna manera por alguna cuestión penal. Bueno, no sé, el, el autobomba está. Estoy haciendo trámite desde n s t a tarde. El fiscal no, no da respuesta, no sé quién está en turno. Este, la policía se está jugando, moviéndose para ver si me, me, le pedís por favor que liberen el autobomba porque tengo、sí. materiales de, de respiración autónomo arriba. No podemos tocar nada, es una vergüenza, no han venido los peritos, porque hasta ahora no sé si estarán por llegar en este momento, pero,、eh, ya no, no, no sabemos a quién recurrir. Tenemos, de, la policía me está diciendo, el、eh, fiscal le dijo que recién nos e n t r e g a r í a mañana e l equipo, es un equipo forestal que el, no, el p r t a n t e que tenemos en el cuartel. c l a o No sé, piensa que l o sabe s si mañana o esta noche, en este r t o hay un incendio de esa. Categoría, no sé qué es pegar con esto. Realmente una vergüenza. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, esperemos que el fiscal en turno, que no, no, no, no sabemos quién es el fiscal en turno, Jorge. Me parece que por lo que me dijo el comisario es la doctora o r t e g a No sé si está ella en el tema o está la secretaria. e n t o l e p e diría que alegremente que. Que a g a i s e n t o d o los recursos necesarios para poder liberar la unidad tenerla por lo menos a disposición, o por lo menos el equipamiento que está arriba. No, no,、sí. Es decir, tenemos casi todo el equipamiento para estar arriba de, de, de la unidad. Es, es inédito, ¿no? Retener una autobomba. Finalmente, <risa> no, ¿no? No te escuché. No, digo, ¿qué es, es inédito de,、eh, retener una autobomba? No sé si ver, les habrá pasado antes. Y yo, la persona les pasa eso. La, la primera vez, ¿no? Realmente nunca nos pasó, ni, cre, ni creímos que nos iba a pasar. Que, que, que tengamos un accidente,、eh, nadie está libre, porque、eh, por más f u e n t e que uno sea,、eh, estas cosas pueden pasar. Pero lo que no, nunca hubiese pensado es que me hubieran retenido una unidad tan importante para que esté al servicio de la comunidad. s a b i e、sure. n d o que hoy.、Eh, El, el tema del día son los incendios、claro. forestales porque el seca, porque están pasando. Estamos teniendo 12 meses por día.、Claro. Este, de promedio. No sé ¿qué, qué va a pasar en la próxima hora, ¿viste? Seguramente por ahí alguien le cuenta a la fiscal que lo que tiene retenido es una autobomba y que la tiene que liberar. Y claro, yo,、no, ¿viste?、Entonces、estamos preocupados por este tema. porque Acá es como que a nadie le importa. Claro. Este, y después, cuando uno va a cubrir el servicio, el servicio no va a ser el adecuado, o bien t e no se va a poder cumplir un caso. Y bueno, ¿y ¿quién se hace el corresponsable?、Claro. Nosotros tenemos que c u s p o n d e l servicio. El equipo está e s un equipo nuevo. Bueno, este, que me dejen por lo menos retirar el, el material que tengo arriba. Claro, ahí está. Jorge,、eh, bueno, ¿y cómo, cómo terminan el año los bomberos? ¿Qué balance podemos hacer de este 2011?、Ah, la, el balance, como siempre, siempre、eh, nosotros apostamos siempre a, a superar permanentemente lo d l año anterior, o sea que este, el balance es totalmente positivo. Hemos este, terminado esa obra importante en la estructura que teníamos acá, trasladando con Manuel, que estaría arriba, toda la puerta administrativa. Ahora seguiremos la segunda etapa del edificio abriendo un portón más abajo para que tengan operativas ¿sí? y operativa, las unidades puedan moverse con más comodidad, ¿no es cierto?、Uh -huh. este, y bueno, hay algunas inversiones que hemos visto n el equipamiento, que eso es una rutina permanente, por lo menos desde de este cuerpo. Nosotros siempre estamos buscando permanentemente tecnología para combatir incendios y para recurrir a accidentes de tránsito que nosotros. Están muy expuestos en Saladillo por la cantidad de cruces de ruta que tenemos. bueno eh, eh, Por eso estamos siempre incorporando nuevo material de rescate de personas en accidente s de tránsito.、Uh -huh. este, por supuesto, indumentaria y, y todo lo que lleva digamos, este, el bombero encima para su protección personal.、Claro. ¿Van a hacer la, una cena de fin de año para despedir el año? Mira, la cena la hicimos en m o m e n t De la zona el día 15 de diciembre. Ah, c o se fue. Con una variante que este año todos e s a en l t e l e pusimos un broche distinto al de los años anteriores, que era una cena nada más. Este año tocó la banda y después cenamos. Ahí está. Este, ahí en un restaurante estábamos nosotros solos, este, pero la pasamos bien. Bueno, ahí está. Que, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. e d a s í y bueno, y hay que seguir peleando, ¿cierto? ¿sí? Uh -huh. Bueno, esperemos que, que liberen la autobomba, ¿no? En, en, esta, en este momento de tanta sequía, tener parada una autobomba para incendios forestales realmente por ahí suena un poquito descabellado también, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, espero que las autoridades tomen conciencia de que esto es un servicio de emergencia y es sumamente necesario. Este, no estamos pidiendo nada personal, sino algo. Que necesita la comunidad y que está d i v i e n d o en la comunidad. Este, y la otra, repito, que las autoridades pertinentes tomen el tránsito, porque esto ya es un caos. Es. Exactamente. Jorge, gracias por el contacto. ¿eh? Feliz no, año. A vos y un saludo a toda la audiencia. Felicidades para todo el cuerpo de bomberos. Hasta luego. Gracias, Gerardo. La palabra entonces de Jorge Gogui Greco, comandante de bomberos voluntarios de Saladillo, porque, bueno,、eh, inevitable, fue. El accidente que sucedió esta tarde, 15:30. Una moto conducida por un menor choca una autobomba, que en este momento es autobomba, es para incendios forestales, está detenida por una fiscalía. Nos vamos rápido a una pausa y volveremos con la dulzura después. Dale.